Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu Televista, et a Pisto y, y Ratia. <risa> ¡El Rito Madre! Bueno, arratzal Leon, e, eta ongi etorri. E, hemen gaude ba, beste ostiral batean e, Marta, nire ondoan, arratzaldi on Marta. E, aurrean botoietan dau e, Tamara Alboan Arantza, ba gero eukiko dugu gurekin e, Arantza eta eh gaurko irratzaioa eh Sertandatz, ze Bye, punky ahorita el tema de, de hoy que hemos elegido es un tema muy especial para sobre todo los que estamos aquí que vi, lo vivimos muy de cerca y entonces el, el tema es el punk baña en baracaldo pero en baracaldo pero bueno aparte de las entrevistas y de, y de las noticias y la agenda, pues también vamos a tener pues algunas canciones muy chulas eh, de la gente que vamos a entrevistar que es eh, el grupo Pleonakis y bueno, eh, también meteremos alguna cancióncilla ahí para que, que escuchéis y disfrutéis Eso, y bueno, antes de seguir vale y... <risa> a ver, problemas con los micros au, au bye a ver, esta programaré quien jarra y tu baño leen comentatxe a onche barca tu, eh, que ancha comentatxe a enxuten arizareten a bestia da la puta casca <risa> verano del 86 y bueno eh, antes de pasar, perdona Tamara perdona, pero es <risa> mira, somos dos y hay tres micros <risa> menudo lío traemos aquí hemos hecho un lío de cables ahora a ver que lo deshace el rock, ¡me cago en Dios! Como decía ayer Obiafra, el pool nunca muere, si muere tendrá algo peor. Información de todos los colores. Colores, gustita, coinformación. Información. Bueno, va, zico gara ya eta le lengoaren titulua zera da la asociación Ibarreta propone un viaje en el tiempo al medievo. Sí, los días 17, 18 y 19 de junio, es decir, este fin de semana, tendrá lugar una feria medieval en el barrio de Artegabeitia Azuazo de Baracaldo en la calle Resurrección María de Azcue ya sabéis la que va desde el Bec, todo el paseo, todo el paseo ese desde el Bec hasta la, la rotonda del Megapar y donde está la Ureskola de la famosa Ureskola de Arte Arte que está en Zuazo. <ríe> es curioso. Eh, pues bueno, el organismo promotor es la Asociación de Vecinos eh, y Vecinas de, de Ibarreta, del barrio Baracaldés, de Arte Gavitia-Zuazo, que por cierto, tú tienes una persona conocida en esa asociación. <ríe> Ahí está a tope. Y, y bueno, le, la feria se abrirá este mismo viernes. A las 7 de la tarde y su horario durante el sábado 18 y domingo 19 será desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, de manera ininterrumpida, por supuesto. Y bueno, eh, aquí podemos disfrutar, entre otras cosas, con más o menos unos 50 puestos, eh, artesanía de distintos índoles como piedra, forja, cristal, papel, cuero... Eh, perfumería además, productos de alimentación, demostraciones de antiguos oficios y, y más. Y hay muchas más cosas que la verdad no os lo vamos a, aquí a, de, a decir todo porque apuntadas están, pero que seguramente que si os paséis va a ser una, una manera muy chula de, de pasar al menos el fin de semana. Algo muy atractivo y a ver si acompaña el tiempo. Sí, pues parece ser que sí. Además, eh, ostras, se lo han currado un montón porque sí. no han tenido ninguna ayuda del ayuntamiento ni nada. ¿Para Para variar, por supuesto. Y nada, y llevan ya unos meses ahí JQE. Uh -huh. Eso es. Eso sí, eh, desde aquí no tan importante eh, podéis ir eh, disfrazados, pero vamos, eh, lo de la armadura, <risa> la lanza y el caballo que Muy que, cómodo igual, ¿no? sí, poco clásico. Eso <risa> es. Si os lo hacéis de papel albal, pues todavía. Ondakin Hondakin organikoak biziklatzea <risa> proposatzen du <risa> Eguzki. Hoxe da, e, barakaldoko eguzkitaldeak, ondakin organikoak, e, ondakin biologiko, edota. eta bi ondakin izenarekin ere ezagutzen direnak e, biltzeko bosgarren edukion ezartzeko eskatu berri dio barakaldoko udalari. E, ondakin mota hauek, e, ondakin organikoak tratatzeko instalazioetara garraituak izan beharko dira komposta sortzeko bakizue. E, babaz herritan bebai e, izaten dien e, ba e, ondakin organikoekin ba, biltzen dira. Eta denboraren poderioz, ba, bueno, gero erabiltzen dira e, abono moedun, mm -hmm. ezta? Mm -hmm. Orduan, ba, honek, e, konpostak, hondak e, inak zabortegietan mehat, metatzea e, izango lizateke e, gakua. Eta, bueno, jadani, Bizkaiko Zaborren e, uneko hogeita amarra e, erretzen duen e, zabalgarbi e, bezalako errauztegikak irekitzea zaiztuko lukebe. Mhm. Mm Pues egia eh, esan, hori eh, gertatzen eh, oraindik, Ez da gertatzen gure herrietan eta bueno, ba, hemendik eh, mesuuatzen bueno, gure hirietan ez. horaldetik bueno, erri... Be aldetik ez. Baina herri e, batzuetan bai, gertatzen da baina normalean ez. Hirietan eta, eta Alako herri handietan, Ba, ba, ez, ba Baina, bueno, ba, emendik mesua eta esateko eh, mandatarioz, entre, entre komilaz. Komilartean, jako txartean. Hori da, ze herriko elkartetatik eh, ateratzen dena, beti-beti-beti ez da txarra, eh? Eres. Egin kasuri herriari. Baten-batean ez da bilokeat. Bueno, iakazu egiten digute. Ha <laughs> ha Manifiesta Siñoa, eh, Gurerría de Don Chaco Tokia. Ayer jueves eh, 16 eh, hubo una mani en Bilbao que reclamaba los derechos para las personas eh, que sufrieron el pasado miércoles una redada en los pabellones de Zorrozaure. En esos pabellones, eh, bueno, pues eh, hasta al miércoles al menos, vivían eh, inmigrantes eh, y distintas personas que, bueno, a falta de, de una mejor solución eh, y un mejor techo para, para poder vivir, descansar y, y poder hacer una, una vida eh, más o menos eh, normalizada, por decirlo de alguna manera, eh, la policía pues eh, irrumpió el miércoles deteniendo a, a 20 personas que se les aplicará la, la ley de extranjería y no es la primera vez que el ayuntamiento de, de Bilbao hace algo así. Eh, la verdad es que al final eh, los inmigrantes eh, sufren eh, una doble discriminación eh, por una parte ya la que día a día van sufriendo y la las, La, la sociedad y segundo cuando ya van contra ellos, en vez de intentar eh, mejorar y dar eh, soluciones a, a esos problemas eh, pues no, pues lo mejor es eh, guardarlos debajo de de, de las alfombras eh, como, como el que barri y tal, que no se vea Y, y luego pues eso ¿no? mandarlos de cualquier manera a su país eh, sin ningún sí, seguimiento de exagería, pues, eh, no todos los que han eso detenido es. pero algunos tiene, corren el riesgo de ser extraditados eso a es. sus países de origen y, y luego hemos de decir también eh, que, que bueno, me comentaba Tamara hace un momento que por ejemplo a los saharauis eh, cuando se les envía a su país realmente se les deja en mitad del Sahara y que se busquen la vida O sea, no es que les hagan llegar a casa o haya un seguimiento, hay un protocolo. Aquí todos son eh, buenas palabras, pero una vez sí, que... Sí, como en un paquete. Eso, pero una vez ya que la gente no ve... ¡Hala! Uh -huh. ah, una patada y... ¡Yagur! ¡Benur! Esquerra Aldea. En marcha contra la pobreza y el paro. Eh, así es. Eh, el, este sábado, o sea, mañana eh, tendrá lugar la 18ª marcha contra el paro y la pobreza de Esquerra Aldea. Y, bueno, pues eh, la, eh, hace un par de días eh, fue la presentación en, en una rueda de prensa y los impulsores de esta iniciativa eh, anunciaron que se prevé multitudinaria por la cantidad de decisiones eh, que ha conseguido. Eh, bueno, el, la marcha partirá el sábado 18 a las 12 del mediodía de la Plaza del Casco de Sestao y bueno, tras recorrer las principales calles de Sestau, eh, llegará a Baracaldo, donde tendrá lugar eh, el acto final. A lo largo de la misma, se exigirá que los gastos militares sean dedicados a ampliar la protección social. Eh, durante la rueda de prensa, eh, los eh, impulsores de la iniciativa eh, dieron algunas razones eh, por las que es necesaria esta marcha. Entre ellas, eh, pues bueno que a día de hoy, 19.150 personas se encuentran desempleadas Eh, lo que representa una tasa del paro de 19%, es decir, 9.000 personas más de cuando comenzó la actual crisis. También sí. recordaron que en las próximas semanas se perderán 650 puestos de trabajo directos y cerca de 1.400 indirectos eh, por el cierre y despidos en la balco en la Naval, en la Naval, en ABB, en la Acería ACB y los seres en la Vidonera y despidos en Satur, IKEA, el cierre de PC City, etcétera. Luego, más de 40.000 hogares de la margen izquierda eh, sufren una situación de pobreza y tienen serias y muchas dificultades para llegar a fin de mes y 378 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en el año 2010 vista vista esta situación eh, los convocantes de la 18 ª marcha contra el paro y la pobreza eh, lo que hacen es eh, bueno pues pues eh, reivindicar que los actuales gastos militares sean destinados a cubrir las necesidades más básicas de las personas y de las familias que sufren los actuales procesos de paro, precariedad laboral y exclusión social. Y recordaron que el gasto militar estatal presupuestado para este año es de 19.000 millones de euros, 1.500 de los cuales salen de, de la CAP. Uh -huh. eh, es curioso porque lo que todavía no ha salido a la luz y no creo que salga es esa famosa... bueno, famosa no esa operación euro que están haciendo en Europa, que lo que pretenden es todavía eh, recortar más los derechos y el dinero. Y casualidad siempre recortan de tres apartados. Uno es sanidad, otro es eh, bienestar social, ayudas sociales y tal. Ajá. Y la otra es educación. Nunca gastos militares, eh, nunca dinero para los bancos, nunca... Eh, bueno pues se ve qué es lo que les interesa, pues bueno, pues a, a los políticos ya, eh, sí, además, que están... Es que lo tengo que comentar, porque creo que lo he dicho más veces, pero es que me, me, me toca la moral, <risa> la los sueldos que cobran uh -huh. eh, los propios políticos, ¿no? Que al final el que hace la ley es el que maneja el cotarro y... Uh -huh. Uy, nos dicen que nos pongamos mirando al micrófono, vale. <risa> que no hace falta que lo cuente todo, vale. <risa> A ver, a ver, no le sigáis diciendo cosas que lo cuenta que lo va a seguir diciendo. Venga, va, no, seriedad. Eh, joder, que ese es un tema muy serio. Joder. Venga, va, pues lo que estábamos comentando, que eso, que, que ya sabéis, que si estáis en contra de esta situación, creéis que hay que cambiarla, que los gastos militares tienen que ser para gastos sociales, eh, tenéis una cita eh, mañana a las 12 de mediodía en la plaza del casco de Sestau. Ajá. Uh -huh. Santurtziko ikasleria adira ezpenazkatasunald. Ezkatasun eske. Bai, eh sea, ba IAS Santurtziko udalthaingo patrulla bat Santurtziko institutora igo eta bertan pankarta bat kokatzenari ziren bi, bi ikasle identifikatu zituen. Honen ondorioz E, igarautako bimila eta hamaikako urtarrilaren e, hogeita zazpian, Madrilgo Audientzia Nazionalean deklaratu behar izan zuten aipatutako gazteak terrorismo delitua leporatuta. Orain e, orain bi ikasle san, santutxearrek e, fiskalearen ezkaera jaso dute Pankarta Bat Institutoan e, paratzea para gatik eta E, berrogeita boso orduko zerbitzu soziala eta berrogeita boso orduko tailerrak ezarri nahi dizkiete. Ikaslea bertzaleak elkarteak mobilizazioa burutu berri du, adierazpen askatasuna alderreketu eta bi kaltetuekiko kalte elkartasuna adieraziaz moz. E, kontua, kontua da ze pankarta bat e, jartzea gatik edo, ala, ez jartza noski e, noskiz, e, Azken finyan identifikatuta daudeta ez d'akigu ailek eh, izan diren eh, ala ez edo izan siren ala ez Baina zigor eh, hau eh, ba nik ez d'akit Ez que faltasen ala o ez da, pancarta va bez inda harri? Orida eta bakarrik partido político da en Cartela, que ta listo o do... ser. Orida. Orida, edo Harry Aldusu se eh, va pancarta batean jartzen baduzu eh tekeremos eh Jonad Yende o, o, o, o Bisbal. O o, no te divorcias Bisbal. O alakoak. Que la Quack, divorciar. Eh sa divorciado <risas> ya. Eh, o a la alakoak, pues Dizez, hain, mm, ja, zigorra ez dau. Hori bai, hori Baina, bai. ejartzen baduzu beste historia bat, edo Bale. alakoa. Ba, alako gauza gertatzen dira estatu demokratiko batean. Kakotzen artean berri, ero? Oso bai. kakotzen dira. Hori da. Eta alakoa, ba, gaur egun gertatzen da, eta Euskal Herrian B gertatzen da, eta asko. Las orientaciones ecologistas salvan un corredor ecológico entre Vizcaya y Cantabria. Así es, buenas noticias, para variar. Ecologistas del colectivo ISATE han celebrado la reciente decisión de la red eléctrica española de no pasar un tendido eléctrico por un área importante para las aves entre Cantabria y Vizcaya. Eh, bueno El proyecto pretendía instalar una línea de alta tensión de 24.680 metros, o sea, una barbaridad, eh, entre Güeñes y el polígono industrial de Vallegón en Castrurriales. En total eh 17621 km, metros, perdón, en Vizcaya. El trazado previsto atravesaba un importante corredor ecológico eh, que esta zona además había incluido recientemente en el catálogo IBAS, que recoge las áreas importantes para la conservación de las aves. Eh, entonces, bueno, pues una de las una de las especies catalogadas como vulnerable en este en este catálogo es el alimoche y el trazado previsto que se ha anulado atravesaba las áreas vitales de al menos ocho parejas de alimoche o sea una noticia pues eso lo que hemos comentado antes positiva por fin para nuestros montes <ríe> y, y para nuestro ecosistema y bueno parece mentira que, que tengan que presentarse alegaciones que pues eso para evitar que este tipo de este tipo de tendidos eléctricos se producen. Que bueno, de hecho ya hay muchos, ¿no? Ajá. Pero bueno, por lo menos evitar que haya más. Sí, evitar que haya más, pero actúan de una manera como la noticia de la semana pasada sobre sobre Lemois, eh, la central nuclear que se la está adjudicando por la cara Iberdrola eh, diciendo que, que eso es suyo, ese terreno es suyo, pues esto es lo mismo, ¿no? Hacen hacen y deshacen como les da la gana. Como si fuese suyo. Sí, sí, como si fuese suyo. Y entonces... Eh, eh qué nos queda a la gente de a pie que no estamos conforme con esa con esas actuaciones y con y entre otras cosas, en este caso con este tendido eléctrico, pues pues pelear pelear por algo tan sencillo como decir, esto es que no tiene cabida aquí y es perjudicial para el medio ambiente, para la salud y para todo. Pero se la sopla. Se la sopla directamente. Se la no te sopla. Lo mejor dicho. Munduko Arrosak 2011. Bye, pues eh, mañana sábado tendrá lugar la famosa la famosa Famosísima. fiesta Sí, sí, sí, del Munduko Arrosak en San Francisco, pero donde Tamara. donde bueno, habrá cerca de 5000 personas más o menos, se ruina, no se han ido ruina todavía, ruina. pero qué coloré, tenemos una capacidad de la hostia. Ya sí. estoy a comprobar y tenemos una bolita de cristal aquí. Sí. Oye, yo, yo digo lo que comentan los, los organizadores y las organizadoras, que más o menos esperan pues eso. Eh, viendo la trayectoria y la gente, y los grupos que están apuntados, pues esperan 5000 personas. Y además Uy, ya, ya se han hecho las inscripciones, y hay 2890 personas apuntadas. Eso, es, más apuntadas. amigos, familia bueno, la y la gente que, morro, que y Oye ¿y qué pasa comer por el morro probar allí los arroces Eso. la cantidad bien y ricos. variedad de arroz sí. que va a haber pero es una fiesta a mí, no le gusta el arroz, <ríe> pues a mí me gusta bien? <ríe> pero bueno lo que lo que sí eh, queremos decir es que es una fiesta y como tal Eh, así se disfruta, pero también es una fiesta reivindicativa, una fiesta reivindicativa en la que quieren demostrar el abandono de, de estos barrios, eh, de la zona de San Francisco, eh, la apuestan por una inter, eh, interculturalidad, un reconocimiento de la riqueza que aporta a la diversidad de personas y culturas, eh, hacer un trabajo en red, eh, cre eh, crear un espacio de, de relación... Eh, de conocimiento, de, de mestizaje, eh, generar una sensibilización eh, social, pero lo que quieren eh, subrayar eh, los organizadores y las organizadoras es la posibilidad real eh, que tiene este día para conocer, contactar y relacionarse Eh, es decir, tener experiencias concretas con personas de diferentes orígenes, culturas, creencias y situaciones eh, personales. Desde aquí, además de pegaros una buena jamada y con unos arroces bien ricos, eh, os animamos a que vayáis y participéis de ello y, y vayáis eh, con... Con la mente abierta y el y, paladar. Y, el paladar, y, y de, os deis el gustazo de los arroces y de conocer a la gente. <risa> Eta, eh, orain eh, colaboración. Eh, es, va, colaboración ya va, ¿vale? Eh... Txango dugu, amen, e, txelanda, e, primizia modun, e, pleo nakizen abesti bat lehenengoa, hola mama gaurren txungo dugun, amen, herri koloren, zuen Eh, a ver, que se nos está notando un poco <risa> Vale eh, Continuamos con las eh, colaboraciones Tras esta esta canción De, de Pleonakis eh, Hola mamá Y vamos eh, a terminar Con la, una colaboración Que nos ha enviado eh, Foncho eh, al, mm, Foncho Cantera, educador de calle Y os voy a leer Solo la, la introducción Y ya el resto lo leéis porque la verdad que siempre decimos lo mismo, pero, pero es si, esto es eh, si no quieres ser como esos, lee, pues eso. <risa> esos Yo pensaba que ibas a decir eso, <risa> Sí, pues esos son los que a nadie nos gusta, pues esos. No queremos ser como ellos, tenemos que leer. Y esto, esto viene bien leer. Y os digo, os abro con el primer párrafo. Suele ocurrir en la política barata que nos toca padecer, que determinadas palabras se ponen de moda. Como si de una mesa desmontable de Ikea se trataba y los políticos y políticas profesionales se las llevan a la boca una y otra vez para no ser menos que las demás. Ocurre con palabras como desarrollo sostenible, democracia, igualdad y, cómo no, ocurre también con la palabra participación. Se coge la palabra y se usa una y otra vez, sin sentido, sin descanso. Así ocurre que la palabra en cuestión poco a poco va perdiendo todo su contenido hasta llegar a convertirse en una palabra absolutamente hueca. Pues este es el primer párrafo y lo que viene a continuación es muy jugoso y la verdad que si lo leís os va a hacer eh, que pensar y reflexionar que eso siempre viene bien. Eso es. Y hasta aquí las noticias y vamos a meter una cancióncilla y pasamos al Gaya y al la que risqueta. acharlar un poquito Pada badbiraat nara Vente pa aquí no me de solito Pada badbiraat nara Bueno, Y eh, ya preparados y dispuestos a empezar el con el galla de hoy, que es eh, que no es otro que el punk eh, baracaldés y su trayectoria. Y antes de, de comenzar eh, con este tema, primero tengo que dar un fuerte saludo aquí a Arantxa, que ya la tenemos. No y que ya. va a participar eh, y va a hacerla el carrisqueta y nos va a presentar eh, el galla de, de hoy el, sobre el punk en Baracaldo. Pero antes de, de dar la paso, quería mencionar dos colaboraciones sobre este tema que, que nos ha enviado a Erricolore Gochon Hermosilla, eh, una se titula eh, Explosión del punk Baracaldés, Y la otra, Los años de resaca del punk baracaldés. Son dos colaboraciones que os animamos a leer si estáis interesados en este tema. Y aunque no lo estéis, porque es historia. Historia de Baracaldo, en la, la que no va a aparecer en esos libros que nos venden no. normalmente en las librerías. Y esto también hay que saberlo. O sea que... ¿Caixo Arantza? ¡Caixo! A Ratzaldeón. Pues nada, cuando quieras Arantza, pues te paso el micro y das paso al Gaya. Baracaldo, principios de los 80. Baracaldo gris, calles mojadas de cirimiri, el olor de altos hornos... Baracaldo con una tasa juvenil de paro brutal, como ahora, con algo más de 8.600 parados y paradas. Baracaldo con su crisis y su represión policial. Las huelgas generales de verdad, la lucha obrera. El baracaldo de los 80, donde una maraña de jóvenes rabiosos con la sociedad confundían la luna con farolas, confundían estrellas con espejos. Como diría Escorbuto, El panorama social de la juventud de principios de los 80 se puede resumir en la siguiente frase. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. Jóvenes que solo tenían el rock como instrumento canalizador de toda esa rabia. Y así surgió en el pueblo un movimiento punk del que salieron infinidad de grupos, tan a Baracaldo y al margen izquierda, un lugar muy señalado en el mundo del punk. Desde Escorbuto, en Santurchi, A la Santísima Trinidad, como llaman algunos, a los grupos de Baracaldo, Distorsión, Putacasca y Parabellum, pasando por Comando Vaticano y muchos, muchos más. Os invitamos a un viaje al pasado y al presente del rock en este pueblo. Los protagonistas van a ser ellos, en este caso ellos y ellas, porque también había chicas, pero bueno, ellos que fueron la semilla de todo esto. Y aún continúan dando guerra y esperemos que no paren nunca. No me mira nadie, vaya putada Bueno, y después de esta preciosa emotiva introducción que nos ha hecho Arantxa eh, Vamos a presentaros ya a nuestros invitados de hoy eh, Que son Puni y Chesco eh, de Plonakis Plecos Plecos, opa, eh Me empezamos bien Tranqui Opa, bueno pues eh, comentaros Bueno, imagino que quienes estáis interesados en el pu ya conocéis a, a este grupo de sobra Porque... Tiene una trayectoria bastante larga, pero igual empezamos eh, hablando un poquito de los inicios, si os parece. Eh, os, eh, so bueno, pues os en, <risas> más o menos en el 83 empezaron los pleonakis, pun y yo todavía no estábamos ahí metidos. Estaban Siuro, estaba también Esteban, Ganso, y Jabuchas y Flos. Y empezaron a montar el grupo, dieron su primer bolo en Baraka, en Zavaya, y luego lo dejaron. Ajá. Uh -huh. De ahí se grabó el único directo, el único CD que hay grabado, en 1987, ¿no? En Zabaya, precisamente. Eso, ¿se grabó, no? se grabó en cinta, en TDK, en ah, aquello... Aquí aquello... estamos hablando, fíjate tú, de 1800... 18, en 1987. Lo grabaron, no, de, lo grabaron del tirón y como veo, la verdad que quedó de puta madre, les quedó de cojones. Pero, luego, bueno, los, eh, los miembros, bueno, se dispersó la gente y tal, y algunos se fueron a distorsión, otros a Dios y Julio César, otros a Comando Vaticano. ¿Y cómo es que después de 26 años eh, os da por juntaros otra vez? Bueno, eh, cuando se juntaron otra vez fue eh, hubo un concierto para sacar pasta para unos colegas que se sabían inundado una casa e hicimos un concierto para que tocábamos tocábamos igual nueve o diez grupos y se juntaron para, para sacar algo de pasta para estos hombres porque el seguro como siempre te deja tirado Ajá. Y eh, se juntaron otra vez eh, Flos, Jabucha, Ganso y Siro de voz. Y Bernal les echó una mano con la guitarra y a partir de ahí eh, siguieron para adelante. Ya grabaron el primer disco. Mm -hmm. punk, eh, punk rock eh, con mucha melodía, mucho sarcasmo y basado en, en la música de los 80. Eh, Habéis grabado un CD con 10 canciones en los estudios Gawa de Munguía, mm -hmm. eh, de la mano de Asier Subelsu y Oscar Sánchez que ya han pasado por aquí, por supuestísimo. ¿no? Ah. <risa> Hombre, flos es el bajista, además es un técnico de sonido cojonudo y es el que gracias a Sir y a Floss tiramos todos para adelante y ahora hemos grabado el segundo disco, que son las canciones que estáis escuchando y saldrá a finales de junio, así. Uh -huh. Esas son las canciones que hemos traído ahora, que son las que estáis escuchando. Eh, ¿por, qué? A veces, ¿Por qué ese tipo de música? ¿Qué, qué es lo que se aporta? ¿Qué es lo que conseguís transmitir? Me imagino que de eso se trata, ¿no? Pues la verdad es que lo que intentamos transmitir es la verdad. Lo que nadie transmite las canciones comerciales. Lo que sentimos, lo que vemos. No hace falta decir que bonita eres, bonita mía y te voy a regalar la luna. Eso puedes sentirlo un rato y otra veces puedes sentir que me está pisando el jefe. Uh -huh. Y es necesario decirlo todo. Sí, lo que pasa es que eso lo omiten. Uh -huh. En el CD habéis incluido temas viejos pero también nuevos. Eh, Algunos de ellos, por ejemplo, como el de Gaupasa... Eh, adecuado precisamente para una guapa, para una guapasa, ¿no? Pero otros también de denuncia, eh, como gracias por tu esfuerzo dedicada a los trabajadores, a los currelas. Eh, contanos un poquito. ¿Por qué habéis querido necesario hacer una canción? Es muy fácil. Todos sufrimos. Todos sufrimos a la gente de arriba que pasa por el taller y te mira y te dice, ¿qué tal, chaval? Y cuando te das la vuelta te mete la puñalada. Y solo está pensando en que no quiero hacer nada más que sentarme aquí, mirarle lo que hace y si lo hace mal o lo hace rápido o lo hace lento, le meto la bronca. Solo quiero hacer eso. Entonces, gracias por tu esfuerzo, es eso. Yo soy el jefe, tú estás hundido. Uh -huh. Luego, una curiosidad personal, eh, la canción titulada 46, dedicada a Valentino Rossi, el motorista. ¿Por qué? Sí. ¿Te gusta mucho eso? No, Me he seguido lo de todo el grupo, casi como quien dice, en lo de las motos, son, hay, grupo, hay gente que es motera... Y tenemos unas apuestas hay unas una peña, y casi todos se eh, deciden por rossi por, por, la, por la forma de conducir, por cómo es la persona en sí. Uh -huh. Y de ahí basta. salió la canción. Sí. Uh -huh. De acuerdo, entre los viejos temas que habéis incluido están, entre otros, La truchera, La follada salvaja del piso de arriba, y luego dos eh, canciones históricas, eh, que son dos Afol y Athletic, eh, que Gansos se llevó de los plonakis a distorsión y que ahora han vuelto a casa. Hombre, cuando aquello Ganso cuando se disolvió Pleonakis, Ganso fue toda distorsión, Gabucha otro Gabucha fue a Comando Vaticano, el Floz lo dejó una temporada y eso. Entonces, esas canciones eran de muy del gusto del Ganso y es normal que se las llevara a otro sitio donde se, la verdad que se hicieron muy famosas. Se hicieron muy famosas fue sí. La de la Tetty en distorsión arrancó el segundo disco, el sí. esto es para quitar el estrés. Así que Eh, ¿Cómo, ahora que estamos hablando de temas distintos en las canciones ¿Cómo hacéis para crear? Primero va la música, luego va la letra o ¿Alguien tiene una idea? ¿Lo debatís primero? Bueno, realmente en ese disco De que estás hablando eh, Puno y yo no estábamos Lo que pasa es que como ensayamos Cada vez de al lado yo lo viví todo yo se va o si uno hacía letras O las hacía jabuchas O las hacía cualquiera no, Igual y hablando tiraban... de este CD, ¿no? No, de aquí. no, da lo mismo Es que, por ejemplo, normalmente Las ideas pueden salir lo mismo en un ensayo que venir de casa. Hay canciones como ¿Quién autoriza, autoriza autorizador? Que jabuchas es una furgoneta. ¿Instalador autorizado? ¿Y este quién le autoriza autorizado? ¿Quién es, ¿quién es este, tío? ¿Quién autoriza este tío? ¿Quién le ha tío? ¿Quién le autoriza al que autoriza este tío? ¿Sabes? Entonces, es eso. Muy bien. Eh, luego, eh, el tema de, del CD, ¿no? Es el primer CD que grabáis. segundo hora. En segunda hora. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Qué tal os han tratado en Gaguas? Joder, en el santana. estudio que acaban de inaugurar en Munguía, por cierto, ya que estamos aquí lo comentamos. Lo grabamos en agua en Baracaldo, pero luego la masterización y eso lo hicimos en, lo hicimos yeah. en Munguía. Lo hicimos, lo hicimos, no voy a mentir, lo hicieron Flos ya Asier, sí. porque <risa> ¿Eh? los demás nos dedicamos a pasar por ahí. Bueno, pero el programa yestático no queda mal de vez en cuando. Ya, ya, Joder, ya. los cojones. <risa> díselo a Flos, díselo a Flos. Realmente nosotros lo hicimos mucho. ¿Para cuándo esperáis sacarlo a la venta? pues lo enviamos el otro día a esto. Me imagino que a finales de este mes sale. Y a finales de este mes, con una canción que se llama... ¿Quién lo dice? Se titula. De todas formas, eh, segundo disco de pleona Pleonakis. ¿Qué diferencias veis entre el primero y el segundo, aparte del supercantante? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. No, pero... ha, cambiado, ha cambiado el cantante, yo se va ha cantado a su manera, a su hero, yo canto la si, mía. Un inciso, por si alguien no se ha enterado, el cantante es Chesco, que es el que está hablando, claro. De ahí la, <risa> la matización. Hay que me sienta muy bien el disfraz de Mister Increíble. lo va a denunciar a los de Pixar por basarse en mí en hacerlo. Entonces, pues eh, es una diferencia, pues depende... La música es parecida porque son son los mismos músicos. Lo único la voz. Mi voz es diferente a la de, a la de Siuro. Cada uno lleváis, cantamos a nuestra manera. Y lleváis más horas de ensayo y todo y cada vez lo hacéis mejor. Joder. Y por supuesto que tenemos un perfecto performance que lo tengo aquí a lo mío. Que es el que me quita la presión a mí los directos. Sí, la verdad es que Puni es el performance del grupo. Entonces lo que haces es pues, que en cada canción él se disfraza. Y bueno, pues ameniza un poquito la actuación y el sí. ejercicio del grupo. Bueno, eh, una pregunta... ¿Cómo veis el punk ahora mismo en Baracaldo? Se dice, se comenta que el movimiento punky está reviviendo, ¿no? Después de unos años un poquito un poquito más bajo. Hombre, date cuenta que hemos vivido la explosión de los pisos, la explosión de la pasta, la explosión de yo puedo porque tengo pasta y no sé qué. Y mucha gente se quedó en el dinero que ganaba por, por currar 37 horas al día, así si podía, para sacarse las horas extras y el de se las pisara. Entonces ahora, como volvemos otra vez a lo que pasaba antes El no haber un duro, ¿no? Puni, como es, siempre Y la gente revienta por algún lado Unos revientan en la calle, otros revientan no sé qué y otros haciendo música Cada uno revienta a su manera uh -huh. eh, Ahora me estaba fijando en el nombre ¿Qué significa? Pues, bueno, me han chivado lo que significa, pero sí. ¿por qué elegisteis el nombre? Pues realmente lo eligió la hermana de Jabucha, del guitarrista O habló con ellos y puso plenakisplectos, que quiere decir en griego frecuentemente entrelazados. ¿No? Un nombre y... muy común y muy simple sí. y sencillo. Yo sí. sí. la primera que lo escuché flipé. ¿eh? <risa> bueno, ya habéis que al principio del programa cuando se he presentado me he trabado. Y bueno, y que está ensayando, llevo un par de días de delante del espejo, venga a decirlo, venga a decirlo, porque tiene tela marinera el nombrecito. Hombre, pues fue la hermana de Jabucha que les dijo y se quedaron así, plenakisplectos, frecuentemente entrelazados. Luego hay una camiseta que pone también plaquis plectos en griego y debajo pone otra frase en griego que nadie sabe lo que quería decir, pero pone los buenos hermanos cuidan de sus hermanas. Así que la hermana de Javi volvió a meterla. Bueno, eh. eh, vamos a hablar un poquito de los directos. Eh, conciertos habéis dado y tenéis previstos unos cuantos. El primero en Bermeo, ¿no? el 16 de julio, es. en el Festival de Rock, que sí. se en esta localidad. Y el siguiente, en el Rockstar de Baracaldo, el 23 de julio. Eso, es con andertones. Con andertones. ¿Qué tal lleváis los, los directos? ¿Os gusta más? que ¿Disfrutáis más? Hombre. ¿Es distinto? Es una experiencia distinta totalmente. Estar en un estudio pero, es estar encerrado. ahí Sabes lo que tienes que hacer y es lo que tienes que hacer y punto. Y tiene que quedar así para que realmente te haya que quedado bien. En un directo tienes que salir a romper, hacer realmente hacerlo bien, pero hacer también lo que te apetece. Y no hay ninguno igual, nunca. Eso, cada uno es distinto. Eso, eh. Eso es así. Cada sitio, cuando hemos ido a tocar por ahí, es divertirnos. Sí, sí. Por, y por supuesto, yo... lo primero es pasártelo bien. Y luego, pues... Y ya, si tú te lo pasas si bien, pasa normalmente bien, vale. haces que la gente se lo pase bien. Uh -huh. El eh, de Bermeo va a ser un festival de rock. Eh, uh -huh. Habéis hablado, bueno, en Baracaldo, como ha comentado antes Arantxa, eh, el, el funk está tomando cada vez más fuerza, hay cada vez más grupos nuevos... Eh, ¿Tenéis contacto entre vosotros? ¿Habéis planteado la posibilidad de, de hacer un trabajo en común? de Sí, porque los... date cuenta que tan, todos los miembros de Pironakis tocan en otros grupos. Eh, unos tocan en un pop o... Power Pop, otro yo toco en los carretes, canto en los carreteras también. Sí, vale, ya está, en grupos, eh, o sea que, está que te el cuarto grupo. Las baterías de Ganso tocan cuatro grupos en Putagasca, en Los Roya, en Los Navalmayo. Claro. Entonces, <risa> Javi toca en Ardeas y canta también en Ardeas <risa> y. Berna canta y toca en Rock School. Y Flos antes tocaba con Así el Zulu en el Perro Estrella. Entonces, todos tenemos contactos, encima que si todos ensayamos en los mismos sitios, ensayamos ahí en Cariga entonces el contacto siempre hay, abres la puerta del local y siempre con la gente te encuentras, y encima Berna tiene la capacidad de juntarnos a todos en hacer macrofestivales en Baracaldo, en Heredasca o donde pueda, y Berna es el que nos une a todos O sea que sí que hay un trabajo en común ya que Sí, te... eh. encima antes no había sitios donde tocar ahora te los quita el alcalde, ¿no? pero antes <risa> Antes solo podías tocar en Ledasca o en fiestas, ahora tienes el Ledasca durante todo el año. El Rockstar, aunque sea para grandes grupos, de vez en cuando puedes meterte de telonero, aunque no cobres, da lo mismo, es para que te vea la gente. Uh -huh. eh, tienes eh, pues el Ambigu, tienes el Victoria, tienes el Meiz, donde se hacen conciertos, lo que pasa que tienen que ser muy prontito, porque si no llega la Municipal y te los corta. Uh -huh. Y aunque sea tarde, te los puede cortar como fiesta de sala Teresa. Por ya sí. que lo mencionamos. Eh hablé eso de Baracaldo, en otras partes, en otros pueblos de Eskeralde también Hombre, hay grupos no. Yo gente conozco mucha, eh, fuera pues, porque hemos coincidido en conciertos, pues, sobre todo con la Subversión, que hemos coincidido mucho, en Santurce, con, y con muchos más grupos de de Eskeralde, gente de Sestao, antes antes los Guitos, un montón de grupos. Pero Yo igual porque con Carretera he tocado más por Dima y por ahí arriba. Entonces yo igual tengo más, más, me veneo más por aquella zona. Uh -huh. eh, ¿Pensáis que el, este resurgir del punk eh, tiene algo que ver con la crisis que se vive, con sí. la falta de derechos? Bueno, con, toda la, sí, con todo supuesto. el retroceso en derechos y libertades fundamentales que se da. Yo tengo una cosa muy clara. Todo lo que ganaron nuestros AITAS lo hemos sí. perdido nosotros en 20 años. Y la gente se cree ahora que porque salgan 10 días a la calle vamos a recuperar algo. Y es imposible. O nos juntamos todos y entonces la gente se junta para hacer... Unos hacer pum, otros hacer una manifa, otros hacer lo que sea. Pero todavía nos falta mucha unión. Y yo creo que sí, que el resurgir es eso. Que volvemos a estar abajo del todo otra vez. Y hay que subir y si puede ser cantando, pues cantando. No necesito ganar dinero cantando, pero si hay que sí si hay que molestar. Aunque todo esté perdido, siempre queda molestar. Es una frase... <risa> Sí, echar un poco de mala hostia, ¿verdad? Eso es. Muy bien, bueno, pues eh, para terminar ya, recordaros. Eh, 16 de julio en Bermeo, en el Festival de Rock, y el 23 de julio en el Rockstar de Baracaldo, con eh, Undertones. Undertones, uh -huh. ya. Yeah. Y bueno, eh, para acabar ya, igual, para contactar con vosotros, imagino que tendréis página de MySpace. Sí, Flos ha hecho la página de MySpace, entras en MySpace en Plenakis, y me parece que ha hecho un Facebook también. A ver si nos controla hacía más todavía. <risa> más era difícil. <risa> ¿Seguro? <risa> no sabes tú bien. ¿Cómo son los yanquis? Esta parece sí. Bueno, Puni, chesco, pues... Qué ricasco. Ori, Oye, que nos canten Uri, que algo, ¿no? Muchas gracias por aquí ¿Ah, con sí? nosotros. Y... Sí. ¿Te animas a cantar ahí una capela? ¿Yo? Un trocito. Venga, una no, capela. Eh. Venga, joder, venga joder, no sé chesco. Eso. Puni, disfrázate, que si no... Ahora, <risa> venga, me da mucho. Tienes que motivarle un poco Venga, que Tamara te ha pedido ahí que una, una capela Tamara, que está al del cristal Y entonces no tiene riesgo de que le... Que le lance un micrófono Esta a la, la cabeza de... no. La muy cobardica Chesco mide un metro ochenta... Noventa y dos Noventa y dos, así que... El largo de... Y el largo de 105 largo. kilos, al pelo conmigo Ay. Espera, Tamara, que Chesco. cuando acabes te verás Chesco. tú Chesco, Chesco, eh, y date por contento Que a veces pide que se hagan el pino puente Y cosas así ¿eh? <risa> El pino te lo hago ahora mismo Venga, entonces sí Joder. Cuando crees que no te llega el sueldo Piensas de qué sirve trabajar Otros que no dan un palo al agua Ganan mucho más que los demás Ganan mucho más que los demás Dicen que hemos avanzado y todo sigue igual Y yo me cago en los avances de la humanidad Obsoleto me he quedado de tanto pensar ¡Iros a la mierda donde nos lleváis a mierda! ¡A la mierda! ¡A Es que es ricasco, ojo, mentirosas son, se han tenido que tapar los oídos y todo. ¿eh? No es verdad, no es, verdad. es cierto. <risa> bueno. Bueno, pues, lo he dicho, muchas gracias por estar aquí con nosotras a y Hasta la próxima. Gracias, Venga. A la próxima vez si vienen los demás, pues son más vagos que Chelito. <risa> Hay Venga, que Un a beso a Hugo. Tenías que y con esta canción del nuevo, nuevo disco de Pleonakis pues despedimos el Gaia de hoy esperemos que os haya gustado y si queréis pues conocer un poquito más sobre el Punta Maracaldo ya sabéis entrar en, vuestra, en nuestra web www.erricolore.org ¡Ah! agenda agenda agenda agenda agenda agenda bueno va agenda. si agendar king ahoracico diramosquico hayyak así que juanzarte va para aquí a a neuoda cristo en jea y hoy viernes también pues comentaros que hay concierto Antitaurino en la sala de asca de baracaldo con los grupos, entre otros sindomables, y Manifa, eh, por cienko brillos. Gora ah, tu, aste osoan, sehar, ibarreta oso elkarteak antolatuta erdi haroko asoka gaur, saspitatik aurrera. Bueno, pues como bien hemos comentado antes, mañana sábado 18 se celebrará la decimoctava decim marcha contra el paro, la pobreza y los recortes sociales, que saldrá a las 12 del mediodía de la Plaza del Casco de Sestao para recorrer las principales calles de Baracal y Sestao, acabando con un acto a las 2 en el Parque de los Hermanos de Baracal. También mañana sábado 18... Una nueva edición de Los arroces del mundo en San Francisco, Bilbao. Durante todo el día habrá un montón de actividades para fomentar eh, la cultura en la calle y, y el barrio. Y al mediodía a sacar vuestros tenedores y cucharas que os vais a poner hasta las cartolas de arroz. Biarrarun bata, berga, berbalagun taldekoak he, ba, euskal Mitologia guzeo eragungo dira. Eta apuntatu nahi bauzue, baditu gaur bertan, zeztaoko aekara. Behatzi lau, lau, boz behatzi, behatzi bat, zero I lonjero eguna en Trapaga eh, San Gabriel Ausoko jaien egita eh, barruan eta, bueno, ba, gozatu nahi baduzue, trapagara, lonjero eguna. Baida, igandean meretzi, amnistiaren eta atzori barrote eh, konpartzaren aldeko manifestazio bat izango da, igande goizetik, eta manifestazioaziko da amabietan, e eh, atzuritik. Eta igandean bukatuko da Erdi Aroko asoka Barakaldoko arteagabitea Zoazo ausoan e, Badakizue e, Gaueko amabia arte, ba Erdi Aroko asoka Eta igandean be E eh, arrizulatzaileak eh, izango dira trapagarango San Gabriel auzoan arratzaldeko 7 herdietan. Lunes 20 da comienzo la... Lunes 20 da comienzo la semana cultural de Alasipo hasta lenetiko ostira, ostira ostira arte se nos ha olvidado decir que el domingo a las 5 de la tarde hay un llamamiento desde Cucucha van a hacer un lift up donde necesitan a un montón de gente del barrio y de los alrededores para reivindicar que no cierran en Cucucha entonces animamos a toda la gente a participar a las 5 en Cucucha Y bueno, pues la semana que viene es la Noche Mágica de San Juan, el día 23. Ya sabéis, cogeis todo lo malo, todo lo que queréis quemar, lo sacáis a la calle y lo prendéis fuego. Pero aún así, aún así, no voy a aquí luego nos nos tachen de que estamos haciendo cosas. No vale tocar el Ayuntamiento de Baracaldo. No Baracalo. vale tocar. No, cosas que tengáis en casa vosotros. Eso ¿no? es. Eh, bueno, pues deciros que de, en los barrios de Baracaldo pues, se van a hacer Aunque un actividades. Aunque que se atreva que se tire al Ayuntamiento. Un montón actividades... Y bueno, pues deciros que pues, en el barrio de San Vicente, pues desde la Sipo y desde la Jaiba Chorde, pues se eh, van a montar, pues por la tarde habrá conciertillos, también la chocolatada, luego pues se eh, hará una pequeña, medio fogata, con lo que se pueda, y bueno, que, pues también en Rontegui, a partir de las cinco y media, para todos los niños y niñas, pues habrá desde eh, pues eh, castillos hinchables, juegos, talleres, ya a las 9 a las 9 va a haber un súper concierto de rap con los siguientes grupos, FM, FCR Factory y revolta permanent. Así que bueno, bueno, bueno, petadita, ah. eh, tenemos la, la agenda para la semana que viene. Jaja. Y eso que no hemos contado todas las actividades de Alasí, ponemos con total, pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Arantza, musu handi bat, niba dakiz, eh, programa programao gozatu duzula? Bueno, gozatu, gozatu ez daki nizede zen, eh? Segona, zaste hau, oza, en plan, komunaloka, dakipaka, e, baiapaka. Baina, mm. bon, askenean egin dugu, oso borita bai. geratu da. Eta, bai, da. Bueno, Tamara Marta, hor daude gure aurrean, eta hemendik dike musu bat e, olatzi, eta gure lagunei ere, musu bat, eta hurrengo arte. Bai, egur... Miedo, ¿eh? Vale Anda, que la hagan un <risa> <risa> ¡A todos!